Hola, hola, damos comienzo al programa 504 de Un este... Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Bueno, si me interrumpís, no no solemos hacer nada, ¿eh? ¡Ya 11 años! Sí, más de 11 años, más de 11 años. Este, ¿vos sabés cuál es nuestro mail? El Operación Pablo Guso. Te pedí el mail, ¿no? Otraoreja.gmail.com, ¿no? Y el Facebook... Eso es. Y el Facebook, ¿lo sabés, Río? ¿No? El Facebook somos la otra oreja y estamos emitiendo desde Radio de la Azotea acá en Mar del Plata. Eh, ya dijiste la operación técnica, ¿No? Este, Lara. Eh, sí. eh, la contención psicopedagógica también, Pablo Uso. En la locución sí. está Liliana Downes, Kike Pesoa. ¿Y los nombres de los chicos cuáles son? Yo soy Lara. Bien, ¿y vos, eh, el flaquito ese? De el... El de River, perfectamente. Muy bien, vamos River, ¿no? Este, ¿no? ¿no? Sí, eso es. Bien, perfectamente. Bueno. Te quiero, eh, abuelo. Te quiero. Yo también te quiero, Río. Este, bueno, eh, ya seis años de Río, ¿no? Eh, mm, bueno, eh, así comenzamos la otra oreja de hoy. Estás escuchando desde la otra oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y hoy homenajeamos a la cantante, compositora, escritora, actriz y activista brasileña, que era una de las figuras más populares de la música de su país. Ícono del rock de, de aquellos pagos, no, patrona de la libertad, decían... Bueno, disfrutamos muchísimo de sus irreverencias antisistemas y feminista también. Bueno, y gozamos de aquel disco con canciones de los Beatles, con aires de Bosa. Adiós, querida Rita Lee. Hasta la victoria siempre. Michelle. Michelle. Belle, these are words that go together well, my Michelle, Michelle, ma belle, Son des mots. I find a way I will say this. To make you see la otra oreja latinoamericana. Bueno, y en Chile hubo elecciones constitucionales. Pero nosotros tenemos una mirada diferente. Pero vamos a homenajear a Violeta Parra con, con Chancho en Piedra. Vamos a juntar varias versiones. La original de Violeta Parra y una subversión de Chancho en Piedra. Casamiento de Negros, un clásico de Violeta Parra. Por la otra oreja casamiento, todo cubierto de negro negro novios sí, y pairino negro cuñados sí, y suegro el cura que los casó era de los mismos negros <risa> Gasó iba a ser el Papa Negro so negro algo nuevo la negra una maniobra que se pergeñó para salvar la situación en el 2019 claro que hay que derogar la, la constitución de Pinochet es una, una, un reclamo democrático pero no se puede tirar abajo semejante constitución si no se termina con las bases del, del régimen político que lo sustenta esto es una, una fantasía que lamentablemente toda la izquierda este, adopta este es, el, este es el gran error. Por eso lo que corresponde era llamar a votar nulo con, con esta idea de que la constitución de Pinochet solamente puede ser tirada abajo por medio de una revolución social. No puede haber una, una constitución que tire abajo la constitución de Pinochet con un ejército, con unas fuerzas armadas, con una fuerzas de seguridad pinochetistas que están, que están apuntándote. No puede haber una, una, una Constitución mientras se respetan todos los acuerdos que, se, que hizo el pinochetismo y que hicieron las grandes patronales con, con el exterior. Entonces, eh, si queremos una Constitución verdaderamente soberana y derrocar a la Constitución de Pinochet, corresponde anular absolutamente todos esos acuerdos que atan a Chile al imperialismo. De lo contrario, no hay una posibilidad de que tener una Constitución que, se, que delibere soberanamente. Estas son las mentiras de un régimen que, que no puede democratizarse porque no se atreve a romper con las siete familias que dominan la economía del país. Este, esta es la esencia de la posición Y ahora estamos escuchando, después de la voz de Alejandro, eh, sobre Chile, que acordamos, ¿no? Este, Arriba está quemando el sol de Violeta Parra y la subversión de los Petinellis, otro grupo de rock chileno haciendo la subversión por la otra oreja. Mando el sol Las hileras de casuchas frente a frente sí señor Las hileras de mujeres frente al único pilon Con su balde y con su cara de aflicción y arriba quemando el sol. Să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 se va enredando enredando como en el muro la piedra y va brotando brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra y ahí sí sí sí mi paso retroceí cuando el de ustedes avanza de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ha el destino es como un diamante fino que alumbra It is. No lo ha podido el saber, ni el más claro procede ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento. Cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencoras y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es bellín, De es pura, original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trigo, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve, li. y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sin ser. Seguimos homenajeando a los chilenos que luchan. Run-run se fue para el norte. De una del a rodar. Violeta Parra. Rung Rung se fue pa norte. No sé cuándo vendrá. Y la subversión de Joe Vasconcelos De nuestra soledad Por la otra oreja A los tres días carta Con letras de coral Me dice que su viaje Se alarga más y más Se va de Antofagasta Sin dar una señal Y cuenta una aventura Que paso a deletrear Ay, ay ay de mí Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un trasbordo por culpa de lultimar en un puente quebrado cerca de va llenar con una cruz al hombro run, run de violencia. Rundum run, siguió su viaje, llegó al Tamarujal, sentado en una piedra se puso a divagar, que sí si, que esto que el otro, que nunca que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay, de mí. Și que că un se puso a tragina, saco, papel, y tinta, un recuerdo, țișa, sin penas ni alegria, sin gloria. Sin piedad, sin rabia ni amargura, sin él ni libertad, vacía como el hueco del mundo terrenal, run-run mandó su carta por mandata nomás, run se pa al norte yo me quedé en el sur al medio hay un abismo sin música ni luz ay ay ay de mí por las ruedas del tren Ahora pasamos a Víctor Jara por Chile Por el Chile rebelde que lucha Plegaria a un, labar, a un labrador, una subversión Iniciamos con Víctor Jara y Después seguimos con reincidente desde España Desde Sevilla Plegaria para un labrador Por la otra oreja Levántate Y mira la montaña de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste. El vuelo de tu alma ¡Toda flor de la quebrada! escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos